The documentary scene, upon the fractured screen, the dreadful phone crawl And you open the, the door, door and you step inside. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his pride ball with feeling of the He briskly frisks the tommy remains, dropping the print. The situation tragedy Grand office licked with soap Cliffhangers with no hope The water gallery The flooded gallery <laughs>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 you go as line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, stormed by mystery dream Bueno, bueno, bueno, eh, bueno y entramos la cosa. Últimamente Anedonia estaba perdiendo el el so, no sé, la su esencia, la so ousía, que hierén Y era otro que, que les pifies, es continuos pifies, toles nueches de los jueves en Radio Cuca, que se sentían, y que hay bien de gente que, bueno, pues, pues que ya el aspecto del, del programa casi que más presta, o por lo menos eso dicen, igual lo dicen nada más, para, pa, bueno, pues, para pa que yo me sienta mejor. You have to give up. Bueno, la cuestión es que... Eh, las sintonías o no con unos cuantos mashups dicen dicen ahora que se llamen eso de cuando se envíen dos cantares eh, bueno pues sí unos cuantos mashups de que tuve haciendo haciendo un experimento que ya que no sé si vos dais cuenta que los dos últimos semanas decía vos yo eso de que cago en la mar que está saliendo en, en mono por aquí eh, yo no sé yo no entiendo mucho de informática Eh, entiendo menos todavía, pues mentira de, de equipos de, de radio. Pero la cuestión es que, oye, si lo reproduzo con co el de toda la vida, por ejemplo, si cojo co la sintonía, el eh, sus Cabaret, y la, la mando reproducir con el de toda la vida, joder, con el VLC suena mono. Eh, eh, ¿Qué es lo que pasa? que si la mando a reproducir con Windows Media Player, suena bien. Y entonces, oye, pues agarré el fondo ¿eh? y, y, y púchelo para pa el VLC, y entonces agarré el, el otro y púchelo para Windows, pero con la cuestión y que como ya tengo la mecánica de hacer de las cosas mecánicamente con, de la otra manera, de esta... Venga, de un poquillo, pero no pasa nada porque vosotros, ¿eh? suponiendo que da alguien te a ella, a la otra conocéis les, les pifes y sabéis que a Nedonia pifia tras pifia, no, ya, no hay otra cosa, y eso. Ah, ahora sí que me acabo de enterar de una cosa importante. Resulta que la faena, claro, subo, subo el fondo y no suena, y eso sabéis por qué ¿por porque esto. Eh, ahí está ahí la puta el VLC no me le reproduce entonces de seguir un y que acabe una y arranque con la otra, no, no, no el, el VLC por lo que estoy viendo, eh, por lo que estoy viendo eh, mete suena una eh, acaba esa y, y para vamos a ver si puedo a ver ese, reproducir, igual así me lo reproducto, voy a mirar, a ver, no sé A ver, no sé, eh, no sé, ya os digo que, que no sé, a lo mejor si pongo aquí a la torre a repetirlo una vez, bueno, voy a a repetir. ¿Qué pasa? Que claro, si voy a repetir, igual me repito el mental. Bueno, oye, eh, si, si la cosa va mal y, y no suena bien y tal, aguantáis, pues tampoco pasa nada, ¿no? Oye, por cierto, que ni siquiera dije, eh, pues anoche estoy en Radio Cuca Radio Cucaracha, la Radio El Gibrdw y son son las 8 a la 9 y hay 22 minutos y es jueves, y es 14 de enero y estoy como no podía ser de otra manera. Bueno, sí puede podía ser de cualquier otra manera, pero y de esta estoy anedonia. Y esta noche eh, eh, quiero hablaros de sudaderes marielles. Y vosotros diréis, bueno, el anedónico ya allorió de todo. Eh. Si ya estaba un poco asina, pues ya acabó. Ya acabó el toque, coño, sudaderes marielles, ni, ni en qué hostias. La cuestión es eh, que quiero utilizarles como metáfora. Bueno, ¿qué coño? Voy a empezar con la historia tal como, tal como quería contarla, y bueno, pues ya después me diréis si tiene algún sentido o no lo tiene. La cosa es que eh, yo, hay, hay muchos años, no sé por qué, eh, yo ahora mismo en mi armario tengo dos sudaderes marillas, las dos con capucha, una con cremallera delantera, ¿eh? más tirando a un y un limón. Y la otra en sin cremallera y más tirando un mariel y un dorado. Vosotros diréis, ¿y a mí qué? joder, <ríe> pues jodemos, coño, he pues, sentido otra horas si esto no os pues interesa. <ríe> Uy, coño. Bueno, la cuestión es que mmm, hay ahora, bueno, yo no sé si son más habituales, pero eh, hay, no sé, 15 años que me entró a mí la eh, el, el capricho de. tener una sudadera amarilla no lo sabía no lo sabían no había sudaderas amarillas pero yo quería una sudadera amarilla y vosotros decís... coño a ver anedónico... y y porque eras tan tan necio de querer la amarilla eh? si era precisamente la amarilla a la que no había pues yo supongo ¿eh? supongo que básicamente precisamente por ese motivo ¿eh? pues porque como no lo había Esa era la, la que yo quería. ¿Y, ¿Y por qué? Diréis, vaya, joder, frustración constante, ¿no? No conseguir lo que, lo que quieres. No, pero la historia de es que con el, con el fecho, con la idea, con tal de, de buscar la, la sudadera amarilla pues yo convencía a la gente... ¿eh? que de aquella, bueno, pues querían complacerme por una serie de motivos X, Y, Z que ahora mismo no tengo por qué de explicar eh, oye, pues vamos al mercado de, de la felguera a ver si tienen la sudadera amarilla oye, vamos a, a, al mercadillo de Navia a ver si tiene la sudadera amarilla a mí está, me buscar la sudadera amarilla Eh, a ver la posibilidad de encontrarla yo sabía que ella era que ella era muy pequeña pero pero no me importaba <ríe> ya era una cosa que me preocupase porque yo nunca quería encontrarla lo que quería ya era buscarla mm, sí sí sí acordémonos una vez que de aquella una una rapaza Eh, dice ya, dijo ya otra, no, y es que que estamos aquí en este mercado, encontramos en un mercado, porque se está buscando una sudadera amarilla. Y empezó ella a la cabeza, me que igual no sé dónde la tiene, en la tienda de tal y tal. Y dice, no, no, tranquila, tranquila, yo realmente lo que quiero es buscarla, tampoco yo que esté tan interesado en encontrarla, luego la encuentro y tampoco me da más. Y, y dice ay, qué mono. Bueno, yo no sé si si eso oye es mono o, o dese de ser pero bueno pues dicho lo dicho así en la rapaz aquella la cuestión es que seguí buscando la sudadera amarilla una vez la, la mi mamá en, en esa que tengo que María ayudará yo que haya buscado la amarillo y el limón eh, al control la viola en un sitio y, y wow, pensó que iba a prestar por la vida y regalómela. Prestóme, pues, pues una sudadera más, pero tampoco por la vida, ni ni napolitano, sencillamente, bueno, pues, pues tome, pero no ya eso, de todas maneras lo que yo buscaba o es sea, que tampoco me me frustró demasiado, porque buscar muchas veces ya os digo, ya más prestoso buscar que, que al contrario. Yo ahora hoy en día, pues sí que ya tengo la sudadera marino limón, no la tengo de tanto tiempo, eh, ahora un año. que la encontré en una tienda de un paseo y dije yo bueno pues voy a comprarla ¿eh? Eh, costaba muy poco no me acuerdo una miseria voy a comprarla aunque sea ya nomás por bueno por decir tanto lo busqué eh, ya no lo buscaba ¿eh? ya dejé de buscarla hay mucho tiempo pero bueno por eso de decir tanto lo busqué que mira al final voy a voy a comprarla voy a voy a tenerla su casa una chorrada como como cualquier otra Pero sí que es verdad que llevo un ejemplo, llevo una metáfora de cómo muchas veces eh, presta más buscar que, que al contrario. Eh, a lo mejor porque precisamente la búsqueda ya la que motiva para hacer un montón de cosas. A mí en ese momento, pues, el, el buscar a la ciudad de la era el motivo por el que yo visitaba un mogollón de, de mercadillos y... y va, no sé, como que tenía yo mismo una motivación y una gana de ir a esos sitios, porque, bueno, pues estaba a la búsqueda de la suadera mariella. Después también, puede ejemplificarse con el buscar libros, yo ahora busco, busco muchos libros, eh, bueno, de los que leí de niño y que a lo mejor ahora ya están descatalogados, y, bueno, pues busco por librerías de, de viejo, también en, en, en mercadillos en, en la plaza Alfontán en antes de ahora no sé si se vuelven a poner yo una vez sí que fui después del confinamiento y sí que estaba no sé ahora porque ya bueno tal las cosas están tan tan retorcies y tan eh, tan tarazas que no se llevan hoy de fecho cuando salga de aquí todo de rápido para casa porque el confinamiento ahora vuelve a ser a, a las 10 de la noche El motivo por el que cambié el programa de hora, porque lo adelanté, eh, pues ahora vuelve otra vez. Menos mal que cuando cambió, pasó, pasó a Pales 11, no cambié otra vez el programa de hora, porque entonces, madre, hubiera ahora tener que cambiarlo otra vez. Y bueno, en fin, historias. La, la cuestión. Eh, de que estaba hablando de la búsqueda del, del libro ¿eh? de la búsqueda del libro y de que bueno porque no sabía si ahora con el postconfinamiento y todas las historias estas están poniéndose otra vez los los mercadillos a, a, a vender, a venderles esos cosas viejas Bueno pues la la cuestión, coño eso porque paro, perdona, eh, falo solo. A ver, o oh. a ah, la música de fondo que parara <risa> yo no sé por qué paró pero paró en fin bueno ¿qué? puede pasar de todo en esta en esta radio y en este programa como nos gusten los pifes bueno nos, os guste a mí <risa> un tiempo que os guste y demás eh, no pasa nada no pasa absolutamente nada pues eso que el otro ejemplo yo lo de buscar los los libros viejos hubo un tiempo que, que buscaba que buscaba muchos libros hice una lista Con, con unos, bueno, muchos, a ver, no qué sé, cinco o seis libros que, que buscaba, y, y no te creas que prestaba más restolar pente los los, los libros en los mercadillos, que muchas veces están amontonados, y, y a lo mejor no en librerías de viejo, que están sin colocar, y va, oye, pues que, que me prestaban a mí todas esas, todas esas movidas, mm. Tengo que reconocer que cuando encontraba uno, ¡oh, pues, hostia, la ilusión ya era muy grande en ese momento. Tenía un subidón de ¡oh, que puta madre encontré este libro y tal. Pero también es verdad, te voy a decir vos otra cosa, que cuando los fui encontrando prácticamente dos, ya empezó a hacerme menos horacia. ¿sí? ¿Mm? Porque entonces empecé yo a decir, eh, madre, vamos a ver, claro, y es que si los encuentro todos, ¿eh? ¿qué es lo que me queda? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué más, qué más voy a buscar? A lo mejor ya, ya, no puedo, ya no puedo buscar nada. A lo mejor ya deja de tener sentido visitar el libre iris de viejo A lo mejor deja de tener sentido restolar entre los montones de, de libros que, ¿eh? que, los, que, los, que los comerciantes tiren aquí en, en el suelo de, en, del mercadillo. ¿Eh? Igual, resulta que, igual resulta que no. ¿Eh? De fecho, eh, ahora, a, a fecha de, de hoy, pues bueno, no más busco, me sigo buscando unos libros bastante inencontrables, que son los de la saga de gladiador de, de las del legionario perdón del legionario de, de las galaxias y era una serie y eran cuatro libros infantiles, infantiles de Fechu... cuando encontré tengo dos, encontré dos de ellos una vez en, el, en una feria del Gibrusau, ya ves, ¿eh? hasta hasta allí me, me movía. Y vamos, son mucho más infantiles de lo que pensaba el letra de esta gordona para niños pequeños pero bueno igual en mi fácil me mucha ilusión tenerlos otra vez porque hostia prestárame prestárame la de dios en su vida en su vida madre en su día ¿Cómo se llamaba dar las me parece el, el escritor bueno la cuestión y es que busqué esos, esos libros con con Ainco y Quédame dos malos de encontrar, a lo mejor como decían, ah, búscalos por internet, no, no, oye, no, que no tengo interés en buscarlos por internet, eso es muy fácil, ¿eh? y sencillamente ponerlo ahí, ah, existo, no existe, ala, acabóse joder, una vez alcontré uno, alcontré uno, que se si sí que ni, ni siquiera en internet estaba, no sé por qué, acordáme yo de, de, un, de un escritor polaco, Zanieskín, me que el nombre, que escribió un libro que se, que se llamaba La Rata, ¿Mm? eh, un libro en el que narraba lo que era la vida desde el punto de vista de una rata. Y va, pues yo tampoco le dije que lo llegué entero, era un pedacín que tenía un, un compañero mío, de un trabajo en el que trabajábamos con ratas Otro día cuento pues como ya lo di, ¿eh? ¿qué hacía yo con aguarones? <risa> Pero bueno, ¿eh? pues, pues teníalo y dije yo, coño, pues mi y me con él. Oye, nada, y por más que lo busqué por tres partes, eh, que nada, no lo encontraba. Hasta que un día, oye, agarra eh, un, un compañero mío de aquí de, de la radio, ¿eh? el, el nuestro bibliotecario, Fío Agobio, Oye, llámame y dice, oye, ¿no te ves tú buscando un libro que se llamaba Las Rata de Cerníes y tal? Digo, sí. Ah, coño, pues está aquí en una librería de viejo y tal, vi lo, vi lo antes, a subir a por él. Digo, me cago en la mar. Oye, subí corriendo para allá y tal. Digo, van a meterme un, un clavel seguro porque, bueno, hay un libro descatalogado que tampoco es fácil de, fácil de encontrar. Y, y subí para allá corriendo y tal oye mira nada llamó a un amigo dicho me decía yo al, al librero que tienes este libro y tal y dice, ah sí no sé estará por ahí estará por ahí pero dónde No, bueno si, si, si, si lo veo es ¿eh? si, y si, si, si, si, tuvo restolando por ahí que estás sin colocar oye madre <ríe> y cuando soy con él ¿eh? y voy para allá ah, dame dame tres pavos digo no, jónale. pero bueno, oye, ¿eh? en fin, ahora yo tengo la, la rata de Zanieski y el nombre Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento también bajóseme otra vez el el bueno el subidón ese del, del buscador, del explorador, que seguro que gusta más explorar que al encontrar, o a lo mejor al encontrar en el momento mismo del encontrar, pero después ya como que pierde, ¿eh? pierde, pierde cosa. Ahora sigo, bueno, Mira, voy a por si acaso alguno lo conocéis. Lleí hace muchos años, de mi amigo el el trovador, pero ya no lo tiene. Un libro de de un autor español, un ensayo de un autor español que se llamaba Miguel Ibáñez. Miguel Ibáñez, me parece que como el de los como el de Mortadelo y Filemón, me parece que también lle Miguel Ibáñez. En Diego regalóme, sí, pero es un libro muy prestoso. que se llamaba Pop Control. Estaba muy guapo, estaba muy guapo, falaba de muchas cosas que, que bueno me prestó me conocerles y tal, y, y que en aquel momento ya eran como muy novedosos, muy interesantes, y ahora ya tan de moda. Falaba, por ejemplo, de los de les conspiranoies y, y falaba del anarquismo de derechos, y movidas así, que... El, falaba de ello como de fenómenos pop, del mundo pop, él del del mundo pop de la era pop de la explosión de la bomba de Hiroshima para acá, que que el mundo. Seguro que después cambió mucho más, ese libro no sé, estaría editado en los 90, una cosa así, más o menos por las cosas que Que contaba, cuido que es lo mejor, sí. Sigo buscándolo, eh, sigo buscándolo. Y ese si se mire en internet, no para pillarlo por internet, se lo había simplemente para saber si existía. Y no, eh, y era, por lo menos la edición que yo leí, era Marielu y, y y Marielu y Neuro. Y era Marielu y Neuro. Era era un, una portada de, estaba encuadernado en cartón, para hacer eh, Marielu y Neuro. Si sabéis de él, oye, avisáisme. Ah, no, que ya no he echado. anda coño vuelva a no sentirse la música de fondo estoy yo no, yo no me veo muy rara para porque no lleva tampoco para a mitad de la canción no sé si mira y ahora ahora sonó por los dos ya? sí pero pero para mirar a mitad de cantar esta radio mundial <ríe> eh, otro ejemplo guapo de cómo puede Ser que preste más a lo mejor buscar que al contrario, y el de, el de, el de la venganza. la venganza ¿Cuántas veces utilizó la, la venganza como ese fenómeno de que el que busca venganza, bueno, pues convierte la búsqueda de venganza en su so, bueno, so esencia de vida, no tiene otro motivo, y el, el su so motivo para pa vivir y para hacer cosas y para tal, y buscar la venganza. Y claro, luego al encontrarla vale y ahora que que ¿Eh? ya me vengué <risa> dediqué toda mi vida a la venganza y, y ahora que faigo. yo mira he una, una película ¿eh? que me gusta me gusta muchísimo ¿eh? no llena llenado original porque hay mucha gente que la tiene como como mito como una como una peli de culto y la la princesa prometida por qué no te el pute de... por qué pero préstame no sé, tiene un montón de, de cosines interesantes o a lo mejor, y la configuración global, lo que presta no sé, el caso y que que presta seguramente, a ver no sé si la veríais toda la gente que, que sienta esto pero ye es fácil, es fácil que sí, que la mayoría lo vierais, a los que no lo visteis podría recomendaros pues, que la vierais pero oye, o sea, veisla si queréis y si no, no, es que igual no presta a vosotros, ¿sí? yo, yo, yo que sé y, oye, esto de los gustos Yo muy, yo muy personal, ¿eh? yo muy individual, ¿eh? yo ponete a recomendar música, ponerte a recomendar películas, oye, pues, me si conoce los gustos de, de la otra persona, pues a lo mejor sí, pues, recomienda algo, y a lo mejor hasta, hasta ciertos pero, bueno, nada más en caso de eso, eh, pues, en La Preciosa Prometida, Para los que no lo visteis y para los que la visteis también, porque estáis sintiendo esto, entonces yo voy a decirles cosas igual. Eh, hay un personaje que es el español, Íñigo Montoya. Íñigo Montoya no tiene otro no tiene otro motivo en la vida que, al contrario, al, al hombre que mató al sopá y matarlo él a su vez para vengarse. ¿eh? Entonces, bueno, pues... la película llega un momento en el que encuentra el, al paisano ese a la sesión del su padre y dice eso de mi nombre es ño montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir y bueno nada pues está ahí peleando con él la espada y tal y al final mata sí porque bueno y es una cosa que pasa mucho en las películas no siempre pero en casi todo es gana los buenos <risa> O, bueno, este, no sé si, si hay que calificarlo de bueno, hay que calificarlo de un personaje que bueno, pues que está en el bando de, de los buenos, del de, de que busca a la princesa y tal, bueno, historias. El caso oye que bueno, que cae bien, ¿eh? que cae bien. Y entonces claro, el mismo dice eh, después cuando está acabando la película, dice eso de toda la vida dedicado a la búsqueda de la venganza, pues, ahora que ya lo encontré. Pues, ...pues no sé muy bien qué hacer... ...luego hay otro personaje que dice... Ah, pues ...a lo mejor que vos pones la piratería y tal... Bueno, pues, ...oye bien, ¿eh? pues, pues, pues la piratería... ...pues ser pues la panadería... ...pues el hacer ferragures, qué sé yo... ¿eh? Pues, ...bueno, algo... ¿eh? ...pues ahí presto y, presto y eso... ...pero vi un ejemplo muy bueno de cómo... ...muchas veces... ...val más buscar que, que desear... ...porque... desear también y ¿eh? prestoso falta movilizate, falta buscar pero al contrario al contrario pueden pasar dos cosas cuando cuando encuentres una cosa una y que pierdas la motivación para seguir para seguir buscando que ya no se te ocurra otra cosa que buscar que lo que me pasaba a mí con los libros o, o lo que me podía haber pasado si llego a topar de aquella que tanto la ansiaba la sudadera mariella pero puede pasar otra cosa y que ya todavía mucho peor y que ya la cosa esa que está reflejada en el, en el refrán, en el refrán ese popular que dice, no sé si un refrán, un dicho, un proverbio, como habría que, que llamarlo. Yo digo lo digo la cena. Eh, el dicho es y de cuidadín con lo que desees, no vaya a ser que se te conceda, que lo consigas. Anda, ¿cuántas veces no pasa eso? ¿Eh? Porque, claro, tenemos esa cosa que tanto buscamos, que tanto deseamos, tenemos la, la mayoría de las veces idealizada. Desde eh, fuera, cuando no la tenemos, vemosla eh, como da algo deseable, tantas ganes de conseguirlo, y, y todo perfecto. Y, hombre, las cosas, la mayoría de las veces, no son perfectas al 100%. en esas partes buenas, en esas partes malas. Y bueno, lo que pasa es que como cuando estamos deseándoles, estamos queriendo llegar a ellas, eh, son nomás las cosas buenas en las que pensamos. Claro, cuando llegamos a ellas y encontramos las vales, eh, frustra, frustra un de, de Donde el yo, se, todo se idealiza. Todo se ve más grande y un fenómeno, y un fenómeno muy raro, un fenómeno muy raro que que con la distancia, cuanto más yojeta una cosa, más grande a la vez. Eso decíalo un día, no me acuerdo qué me decía. Tocante a, bueno, pues a la cerrazón de la Iglesia Católica con el tema del sexo y demás. Decía, "Estoye porque como como los cures, los obispos y tal, no follen, ¿eh? ...pues entonces venlo como enorme... ...porque venlo de... ...de yonche y entonces... todos ellos lleva una cosa enorme... Y, ...y luego al final tampoco lleva tanto... ...quiero decir, a ver... ...sí, bueno, follar y tal, está bien... ...pero tampoco cuando, cuando lleves muchos en follar... O, ...o tal, pues dices... ...oh, qué gana, qué tal... ...y luego decir, bueno, pues tampoco lleva ...también, ¿no?, pero bueno, que tampoco lleve tanto... <risa> que, ...que sí, oye, que si lo hay bien... ...pero que tampoco lleve... ¿eh? bueno yo qué sé hay gente que que no piensa en otra cosa bueno en fin oye cada un y cada un y cada dos y cada dos una una piragua pero pero sí esa esa tendencia a idealizar bueno pues pues puede puede traernos puede traernos problemas qué sentido tiento esto disipos da que da qué cosa que que puedo prestar da qué cosa que podáis decir joder, pues mira menos mal que sentía Nedonia esta noche porque si no llega a ser por, por la cantidad de cosas que, que te han dicho aquí pues pues joder, no llegaba yo a, a agarrar el, el tema tal, no, seguro que no seguro que no, pero bueno oye en fin, yo, yo, yo, yo me por ahí conté estas cosas como, como podía haber contado otras ¿Eh? sentí un cantar. Voy a dar a reproducir con el Windows Media a ver qué es lo que pasa. A ver si, si, si suena, si no suena, si, si que yé. ¿Eh? Venga, entero. Si suena. De momento y el fondo, el cantar no suena, parece. A ver, vamos a bajar el, el volumen al fondo. Parece que sí, ¿eh? Ni igual suena si no, y todo. Familia. Domingo. Bautizo. Cuñado. Campito. Gin Tonic. Tarjetas. Buscando en la mazas. Hipoteca. Gimnasia. Con fibra. Sin grasa. Primavera, no sabe bien. buque compadre, ¿te gusta conducir? Piensa diferente, no se puede estar sin él, un diamante para siempre. Yo no soy tonto, simplemente hazlo, cueces o enriquece. Queremos ser tu banco, enganchate a la vida, el secreto está en la masa. Bienvenido a la independiente de Hay cosas que el dinero no Va, pues eso no bastante decente, ¿no? Joder, guay. Nada, pues nada más hay que que buscar y a ver cuál es el problema del de, de VLC para reproducirme lo, lo del fondo y coño, pues a, a, tira con el programa todos los años que fue falta, maja, con le Eh, por cierto, sigue sintiendo, ya lo sabes, anedonia la Radio Cuca, o ni siquiera lo deis, pero tener 107.3 de la frecuencia modulada, si tenéis la fortuna de, de vivir cerca, porque si no, para mí, cuando digo cerca, digo en no los calles alrededor, ¿eh? Pues... Sí, si estáis más, yo estaré sintiéndolo a través del www.radiocuca.org, que llega que la... o la nuestra emisión en, en formato digital. O a lo mejor lo que estáis haciendo y es descargarlo de, de archivo .org, que, que y que es el sitio en donde meto los, los podcasts. ¿y qué queréis que, que os diga? pues básicamente que no tengo nada más que, que decir esta esta noche si en antes del confinamiento el programa acabóse porque, bueno, porque quería descansar ahora, bueno antes del confinamiento bastante antes <ríe> bueno, terminé con el programa pues ahora eh, sí, tengo cosas que, que decir, pero, pero tampoco quiero dar tanto la la vara como la... como la Bueno, no quiero. Dame exactamente igual. Vengo, cuántos les cosas que, que tengo ganas de contar. Y, y marcho si no sé si no me por hacer muy largo. Antes bah, quería hacerlo. Cuanto más largo, mayor Mira, yo que llevo 35 minutos de programa, pues... Pues temo que... Que ya estoy un poquillín hasta las narices de... ¿eh? hasta las narices de, de bueno, pues de de anedonia, no, de anedonia, no, tío, hasta las narices de, de esta noche. Ya conté cosas, ya falle de la ciudad de la María y ya falei de los libros, falei de, de follar, falei de muchas cosas. Entonces yo creo pienso que, que ahora lo único que, que me queda por por decir y eso de que que no nos callen. ¿eh? Eh, que no me a nadie na, de los que siento esto y, y, y, y oye, maría si si alguien te coyó avisa mujer que, que te coyeron no sé ¿eh? y a los demás que espero que no busquen a ninguno saludinos para la navaja saludinos para pal de la puela saludinos para pal el, pal el que me parece que siente esto otra vez saludinos en general para la